¿Ya tenemos en el aire a Mario Arano? Sí, buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto saludarlo, ¿cómo andan ustedes? Bueno, te, te habla José, Mingo está con, con Estrada, con tu boxeador, que el, el boxeador colombiano que ya está yendo para Santa Fe. Sí, sí, sí, sí estaba, estaba sabiendo eso, sí, estaba eh, haciéndonos el, el trabajo de, de ir a buscar a Estrada, sí, esa es la verdad. Bueno, contanos lo que va a ser este mega evento ahí en, en Unión de Santa Fe con, bueno, la nueva experiencia con DirecTV muy emocionados y muy contentos y agradecidos, ¿no? De que una empresa de, de, de, como Directv haya confiado en Arano Bob para iniciar un nuevo ciclo de boxeo. Eso, no, la verdad que nos pone muy contento. Y, y bueno, estamos hemos preparado una velada buena. Suponemos que es muy buena propuesta para la gente de Santa Fe. Eh, la velada va a ser en el Club Unión. Estamos bien, se están desarrollando muy bien movimientos de entrada. Hay muy buen este Eh, muy buena la prensa nos está dando mucha mucha importancia al evento del periodismo así que estamos muy muy contentos y si a eso le agregamos que vamos a pelear en unión que es una entidad en la cual ya nos tenemos experiencia nosotros de haber hecho otro tipo de eventos este, estamos estamos emocionados y contentos porque creemos que va a ser una una noche muy buena para el museo argentino que eh, se hagan una velada esta característica y que haya un inicio ¿No es cierto? De un nuevo ciclo en la televisión. Eh, Mario, ¿cómo es el tema? ¿La gente de DirecTV hay un canal especial o hay que pagar algún abono o no? No, no, eh, DirecTV libre, o sea, eh, se, va, se va a emitir por el canal 610, que es eh, DirecTV Sport. Ah, muy bien. Bueno, ya yendo al festival, eh, tenemos Héctor Saldivia que vuelve luego, bueno, de su fallido de intento en Las Vegas, eh, va a estar enfrentando a, a Sugaray, ¿no? va a haber una van a pelear tigres Aldivia con con con dieguito con, con dieguito alzugaray eh, después va vamos a pelear eh, el, el otro título sudamericano vacante bueno como es de conocimiento césar Keren se lesionó la mano en el día de ayer por lo consiguiente fue reemplazado por farías de tucumán orlando farías por el título eh, sudamericano vacante con rogelio rossi va a pelear eh, vamos a presentar en sociedad a un boceador que nosotros tenemos, que es de, de nuestra escudería, que es Esteban de Jesús Estrada, tiene 7 0 siete notados, que va a pelear con Pablo Lucero, de La Plata, y también después van a pelear los, los cuatro chicos que, bueno que nuestra empresa ha firmado, que son Julio César Cáceres, el cazador Cáceres, acuérdense de este nombre, categoría mediano, el cazador Cáceres. Es muy, muy importante la, la, la historia que tiene Cáceres, porque vive a la orilla del Paraná, y le dicen cazador porque vive es eso no de la caza y del, de lo que caza, no es cierto este a su vez este um, piedrita caraballo que tiene una pelea un nocao yo creo que es uno va a ser un, un chico que va a andar muy bien Totino caudero y el Titi gonzález son los cuatro peleadores nos falta el gringo medina que es el quinto peleador que nosotros hemos firmado que nos, de la provincia de santa fe que nos parece que son muy buenas promesas y que con toda seguridad van a andar muy bien son todos del club olimpia no Sí, eh, son, hoy están todos en el Club Olimpia con Osvaldo Salami, este, son boceadores que Osvaldo Salami ha trabajado durante cuatro años juntamente con nosotros, y bueno, algunos son de Santa Fe, otros son de la zona, pero son peleadores que nos hemos ido apuntalando de una selección que hemos hecho en otro momento, de hace ya bastante tiempo, como dos años y monedas que empezamos con este proyecto, y que hoy bueno nos ha dado el fruto de tener eh, cinco porque son cinco en total eh, peleadores que están para competir en su categoría y, en, y, y con tres o cuatro peleas eh, o cinco o seis algunos hasta siete u ocho o diez peleas como en el caso de Cáceres eh, que van a dar mucho que hablar y que van a andar muy bien porque son peleadores que que, que yo considero y la gente considera de aquí de Santa Fe porque son chicos que han metido mil 1.800, mil Eh, peleas de amateur y que han peleado todos los meses, y que se ha hecho una inversión y que hemos estado trabajando y creemos que tenemos, bueno, muy buen material como para descubrir el ídolo que le está haciendo falta a Santa Fe, ¿no? Eh, volviendo al tema Saldivia, bueno, en la semana yo averigüé, me dijeron que le está costando dar el peso a Welter, ¿es realidad eso o es ficción? Ah, en este caso no, no, no, no, no, le, no le ha costado, no sé quién te lo dijo, lo que sí es, Saldivia tiene 24 años recién cumplido, ha crecido Y bueno, estamos evaluando la posibilidad en un futuro, después que lo digan los profesionales, con las mediciones correspondientes, la nutricionista. Eh, Héctor es un chico que se entrena muy bien y que tiene todo un equipo detrás, ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Él está contento, está bien y él considera de que todavía puede poner en la categoría de vuelta. Los pasos a seguir, bueno, si va todo bien el viernes, ¿ya tienen apuntado al futuro de él? Salida a pelear el 24 de septiembre en HBO Plus, en un lugar a designar, y posterior a eso va a pelear el 10 de diciembre en Comodo Bavia por DirecTV Plus. Así que de ahí en más, veremos, el 12 o el 13 de diciembre nos sentaremos y evaluaremos los pasos a seguir. Por eso es el trabajo que tiene salir hasta fin de año. El viernes, 24 de septiembre, si todo le sale bien el viernes, y de salir todo bien 10 de diciembre en la fiesta del petróleo en Comodos eh Bueno, siguiendo con la escudería, también otro que vuelve, Lucas Matiz el próximo 27, ¿no? ah no vuelve, Lucas. Bueno, decimos vuelve porque el, el público argentino lo quería ver. Claro, él va a pelear aquí, eh, va a pelear, eh, Lucas tiene, eh, va a trabajar ahora el 27 con... Mmm, Castañeda Castañeda Junior, que es el hombre que quedó la pelea sin decisión en Houston, en un fallo muy polémico, entonces con, con la gente de Golden Boy hemos decidido traerle a, a, a Rogelio y va a combatir en la semana de Trelew, el 8 de octubre, en bueno en Chubut, pero en, en su ciudad, que eh, peleó una sola vez con debutó y en este caso va a combatir ahí. Y después con toda seguridad que va a pelear el 4 de diciembre en los Estados Unidos con un rival a designar, y se están ya manejando algunos nombres, y bueno, ya creemos que después de estas dos peleas, o de esta primera pelea, que ya está listo para combatir con las grandes ligas e intentar eh, el título del mundo, que es lo que estamos deseando la familia de Ganobov y el mismo goceador, ¿no? Que hoy estuve hablando con él, está bárbaro, está muy bien, está guanteando en Junín con algunos muy jóvenes, otros medianos y otros muy veteranos, así que estamos trabajando muy duro con ese tema. Eh, volviendo al veterano, bueno, usted eh, también están promoviendo la vuelta de, de Carlos del Tata Valdomir? Sí, sí, sí, hemos firmado un convenio de cinco peleas hace cuatro semanas atrás, y bueno, y ahora eh, hemos comercializado y hemos negociado la pelea de Tata con el Canelo Álvarez, el cual ya está confirmada, eh, hoy se firmaron los contratos, Así que Tata va a combatir con el Canelo Álvarez el 18 de septiembre, 10 rounds, sin ningún título en juego, en Los Ángeles, eh, en una velada en la cual va a pelear arriba Mosley y Mos Mos Mos Sí, Mosley y Mora. Sí, un gran evento donde también va a estar Vivian Harry frente a Víctor Ortiz. Sí, sí, va a pelear Vivian Harry con Víctor Ortiz en una pelea, bueno, que vamos a estar que nosotros presentes también, así que vamos a ver qué pasa. Tenemos, tenemos ganas de pelear con Ortiz. Eh, eh, nosotros con el Tata el otro día nos comunicamos, pues se cortó, bueno, eh, ¿cómo está el tema del peso? Porque quizá el factor más eh, más preocupante de él es ese, ¿no? No, no va a haber ningún inconveniente. El Tata está dando, va a dar 75 kilos el día sábado, y a partir de ahí quedan 5 semanas, que es lo que hemos hablado. En el día de hoy pesó 67 kilos, Así que ese es el, el trabajo duro que ya, ya lo está terminando. Tuvo un impasse ahí porque falleció su suegro de dos días. Este, así que con toda seguridad que vamos a andar en los pactados. Eh, bueno, este, así que con toda seguridad que vamos a andar en los pactados. Eh, bueno, es, también tiene al doctor Leguizamón, a su nutricionista, a su preparador físico, que está trabajando con Cuti Barrera. Y bueno, y tiene un sparring como Lucas Fantice, que bueno están ayudando mutuamente y bueno, los guanteos realmente son muy buenos o sea que este, yo creo que el Tata va a andar muy bien y ojo, eh que si él, o sea, las cosas salen como las tenemos planificadas porque lo duro ya pasó no, no está dorido no, recordemos que el Tata tiene más de 35 años no quiero decir la edad porque si me van a retar si me escucho por aquí no, no, sí ya ya, <risa> ya le dijo y todo el mundo que tiene 3-9 Este, pero bueno, sabemos que él decidió volver, nos eligió a nosotros, a nosotros nos pareció que era correcto, de hecho esta pelea que va a ser con el Canelo Álvarez, nosotros no la teníamos planificada para nada, él iba a ser el estelarista de HBO Plus el día 24 de septiembre, y salió esta oportunidad, y como se lo ve tan bien, decidimos llevarlo. Él está totalmente de acuerdo también, es un hombre grande, Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero creemos que va a llegar perfectamente bien con el peso, la pelea está encuadrada en 152 libras, o sea que con una libra de tolerancia, así que yo creo que estamos muy bien. Bueno Mario, se nos va el programa, te queremos agradecer esta conexión para campeones en el ring y bueno, siempre estaremos difundiendo todo lo que haga Grano Box en el boxeo nacional e internacional. Bueno, muchas gracias, gracias por, por, por llamar, gracias por difundir. A, a modo de, de despedida les quiero decir que estén atentos con, con, con lo que va a pasar el segundo viernes de cada mes por bastante tiempo con DirecTV porque creemos que es un... vamos a poner toda nuestra experiencia, nuestra sabiduría, si es que la tenemos y, y bueno, y todo lo que haya que poner para que ese producto brille y que sea un un poco, eh, un aire fresco, ¿no?, para, para el Museo Argentino. Muy bien, Mario, gracias por todo. Gracias, muy amable, hasta luego.